Mire, los edificios públicos y el servicio al pueblo no deben tener color político. Ni va a ser cambiado por verde, ni va a ser puesto el azul. ¿Ya? Por ejemplo, le hago la instructiva de que aquí en la alcaldía todos los funcionarios se vengan de blanco. Ya, porque también tiene tenemos que mantener cierto hegemonía, o sea, ciertos colores, cierta identificación. Pero yo creo que aquí en adelante este nuestros edificios públicos no debe ser parte de propagandas políticas entonces serán en blanco para ver un mejor diseño aunque dicen que se mancha más rápido y uno tiene va a tener que hacer pintar cada vez más seguido pero yo creo que con, lo, con esa no es la forma de hacer política la política se hace con gestión la política se hace con voluntad y la política se hace también con este con obras ¿no? Entonces, vamos a ver, ahorita no existe presupuesto para pintar todo lo que ellos han pintado en el tema de azul, pero al final y al cabo este, no es algo que, que, que sea de emergencia y urgencia. Nosotros estamos bastante preocupados por el tema de salud, estamos bastante preocupados por el servicio hacia la población y este otro tipo de cosas son algo secundarios.